En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. El día a día nos hace estar activos de todo lo que va y viene en el gobierno de Navarra. Y en este momento la oferta pública de empleo sobre educación... Es algo que no ha contentado ni a unos ni a otros, pero el borrador parece que va a ir hacia adelante. Hoy vamos a dialogar sobre estos y otros temas que seguramente hablaremos y lo vamos a hacer con los invitados de la tertulia Objetivo La Ribera que ya se acercan a nosotros. Les vamos a preguntar. Y les vamos a saludar Yolanda Serrano Bienvenida, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienveni eh, Le damos la bienvenida también a Marta Elía Que se ha acercado hasta los estudios de Radio Tudela Portavoz de la Pima del Instituto Benjamín de Tudela Bienvenida, Marta Hola, bienvenida Ay, bueno, Muchas gracias, Pau También soy madre del Colegio El Vida España Con lo ah, cual estoy bastante implicada muy bien, muy bien, muy bien Y le hemos dicho Bueno, pues le hemos propuesto a José Luis Ayofalces Que si le apetecía quedarse Que se quedara Y ha aceptado, José Luis, gracias ¿eh? Gracias a vosotros Bien pues el... hay varios temas sobre la mesa pero queremos saber eh, antes y si, si os parece tenemos unas declaraciones de unas conversaciones de los diferentes grupos políticos que vamos a escuchar. Después era, son las el necesidades el de, técnicas no son, no son para el que enfrenta en, en todo caso el que enfrenta en todo caso es el que viendo la realidad que, que tenemos, las necesidades que podemos tener, es el que siempre ha estado en contra del mismo. que pasa que tenéis un sarpullido con la euskera, de verdad. Oh, en bien. todo caso, la, la lista de única, lo que ha supuesto la falta de esa lista única es una conculcación de derechos para todos los navarros que teniendo además del castellano, no olvidemos, tenía la posibilidad de poder dar clases en euskera. Eso es lo que ha sido. Con trampa se ha puesto durante todos estos años el examen en el mismo día y a la misma hora, con el único objetivo de impedir que las personas que tuvieran el, el euskera y el castellano, no lo olvidemos, pudieran presentarse a esa no, lista. Porque no sacamos una OPE en euskera OP en, en, en castellano, pero luego también por especialidades. ¿Por qué, podemos, ¿por qué podemos elegir en qué idiomas pero no en qué, en qué especialidad nos presentamos? ¿Qué planteáis eso? Podemos... ¿Por qué no? ¿Pero por qué Porque no? a mí no me parece mala idea, pero ¿por qué lo planteáis qué no ahora? no se ha hecho hasta ahora? La... Este enfrentamiento se llevó a cabo en Navarra Televisión en un debate que se realizó durante esta semana y bueno, pues escuchábamos a diferentes componentes de grupos políticos Eh, Partido Socialista, Jero Abay, nos encontramos también a otros partidos políticos. Es, eh, es momento de dar a conocer eh, lo que nos encontramos y las opiniones. Yolanda Serrano, la tu opinión primera de, de todo este lío que nos estamos encontrando con la oferta pública de empleo, con ese borrador que todavía no está aprobado. Bueno, yo la opinión ya creo que muchas veces la he, la he expuesto y no cambió ni un ápice. O sea, a mí que se quiera imponer el euskera, sobre todo en la zona de la Ribera, me parece una aberración. Cuando escucho a la chica esta de Geroabay, creo que era, ¿no?, hablar de la realidad, pues yo no sé qué realidad vive esta chica, pero a mí me da la sensación que es una realidad paralela, o virtual, o no sé cómo llamarla, porque si la realidad, lo que el mercado está reclamando para estos niños que en un futuro serán profesionales que saldrán al mercado pues eh, en cuanto a idiomas eh, los tiros no van por el euskera los tiros van por otro lado, o sea, hoy un niño tiene que salir perfectamente formado en tres o cuatro idiomas, porque si no, no se va a comer una rosca, o sea, por un lado, están hablando de globalización, de alianza de civilizaciones, de, no de todas estas historias, y ahora, como idioma para poder entenderte fuera de tus fronteras, te ponen el euskera, pues es que de verdad me parece algo, y sobre todo, sobre todo, o sea, la imposición la imposición, oye, el sistema está para quien lo quiera coger, pues muy bien, pues si no hay demanda, pues yo lo siento mucho, pero no hay demanda, o sea, pero imponerlo por imponerlo, pues... Desde la pima de Ciuto, Benjamín de Tudela, Martelia. Buf, buf, buf, aquí hay mucho, aquí hay mucho porque lo que hay que hacer es escuchar un poquito también a la otra parte. Yo soy madre y he optado por el inglés. Pero sé perfectamente que la OP que la oferta pública de empleo en la enseñanza en la educación primaria, en este sentido es muy coherente por parte del Gobierno. Con su programa, vamos a ver, su programa lo decía claramente, decía claramente su acuerdo programático, el fomento de la euskera. ¿Qué es lo que entienden? Eh, más o menos aquellos que están eh, con esa, digamos, como dice Ushua de Barcos, esa sensibilidad, porque eso, estamos hablando de sensibilidades y, claro, yo siempre digo que las sensibilidades es eh, muy difícil eh, racionalizarlas y unas sensibilidades, a hablar de sensibilidades en política es muy complicado. Pero, bueno, así lo entienden ellos, esa sensibilidad eh, con el euskera consideran que hay que promocionarlo. ¿Cuál es la forma de promocionar conocimiento? ¿Qué entienden ellos? Y es lo que yo he hablado con gente que opina así. Esa sensibilidad se promociona mediante un autogobierno fuerte, que es lo que tenemos en Navarra o en el País Vasco, y, además de ese autogobierno, introducir el euskera dentro de la Administración. Es decir, que la gente hable el euskera en la Administración, porque la Administración, y sobre todo en Navarra, tengamos en cuenta que es una gran empresa, puesto que es una comunidad uniprovincial provincial y, además, con autogobierno. Así lo entienden ellos, que la única forma de conservar una lengua que entienden uh, como propia y necesaria, que todos estamos de acuerdo en que hay que conservarla, porque es un patrimonio cultural, bien de acuerdo, la cuestión es la forma. La forma que entienden ellos es esta forma. Y esta forma es la que llevaron en su acuerdo programático. Y es lo que, con la mayoría de cuatro partidos, como así está la legislación electoral, durante años es lo que hay. Es lo que hemos votado los Navarros, yo no, pero bueno, soy demócrata, tengo que asumirlo, pero coherentemente esa coherencia la tienen otra cosa. Es la coherencia que mantienen, en lo que se refiere a um, el establecimiento de las plazas y lo que están haciendo a nivel de educativo a nivel ...en la ribera, uh -huh. en Luego la ribera... Luego ...eso entramos, es si te otra cosa... Luego es entramos, ...lo que se si te refiere al programa es totalmente... coherente ...con su programa... ...luego entramos en, en el tema de las líneas de los colegios... ...de si hay más y hay menos... Eh, ...ya que le hemos invitado le damos la palabra... Eh, ...José Luis Ayu... ...yo en principio lo que diría es... ...que todas las lenguas son un tesoro... ...que hay que preservar... Eh, ...también... ...por qué los gobiernos... existe si sí por qué lo hacen... ¿Por qué quieren siempre imponer su propio programa particular en vez de eh, optar por la pluralidad y por una realidad eh, social que hay en cada lugar? Y, a este respecto, me gustaría añadir dos, eh, dos detalles. Uno, recuerdo que los últimos tiempos de Arzallos, como jerifalte como del PNV, vino a decir que eh, habían fracasado en la medida en la que después de tantos años de Icastola no habían conseguido eh, eh, euskaldunizar a todos los que habían pasado por ellas. Yo creo que es importante eh, el, el matiz de lo que se persigue. Y en segundo lugar, eh, yo tengo referencia, o sea, tengo relaciones con gente de la, de la Universidad Complutense de Madrid y me, me han comentado en más de una ocasión la gran demanda de, de plazas que se piden desde la universidad del país vasco para eh, terminar determinados estudios sobre todo los de ciencias de cara a eh, tener o sea, a prepararse mejor para tener mayor posibilidades en este mercado global del que hablamos con lo cual yo que defiendo el luzquera como lengua pero como lengua de eh, que cada cual voluntariamente pueda acercarse cuando quiera y como quiera, yo lo que le diría al Gobierno es que eh, facilite todos los medios necesarios para todas aquellas personas que lo que quieran acceder a él puedan hacerlo, pero nunca desde la imposición, porque las imposiciones cualquiera siempre tienen el efecto el efecto boomerang. Ahora tenemos el Euskera, pero podría ser cualquier otra circunstancia. Y nos estamos encontrando en, en un momento en el, en el que... Perdona, Paul, una cosita. Sí. Es por el tema de la imposición. Es que, claro, tendremos que preguntarnos, ¿qué es imposición? Porque ahora claro, ellos ven ellos, hay que verle su perspectiva para poder uh, rebater, o rebatir comprender. en cualquier caso, comprender o rebatido o establecer un, un, una forma de diálogo, es qué se entiende por por imposición. Porque claro, ellos no entienden eso como imposición, sino como uh, posibilidad de incluir dentro de la OPE más profesores de euskera para sí. llevar a distintos puntos de Navarra como una forma adecuada Puede ser, puede ser razonable, oferta. sí. Puede ser razonable, Ahora. pero cuando no es cuando nuestra presidenta, y digo nuestra porque evidentemente en la coalición que han hecho la han nombrado presidenta, entonces tenemos que respetarla como como presidenta. Ahora bien, ella en la toma de posesión dijo, "Yo sé que el 70% de los navarros no opina como yo." Luego al 70% imponer tu criterio, tu doctrina Esa es una imposición. Efectivamente. Esa es una imposición. Yo les diría, a ese 70% es. que no opina como tú, vamos a hablar y vamos a establecer todas las bases que sean necesarios para llegar a un punto de encuentro que que lo habrá, que lo habrá. Pero en esa imposición no es en la imposición per sí, sino que hay una imposición no ahí, sino que ella abre. El problema es ¿qué es lo que está pasando? Es la, la otra pata la fundamental, no es que hagan plazas en euskera, el problema es la otra pata, que no hacen plazas en inglés, cuando el problema fundamental ha sido que han dicho que el plan de aprendizaje en inglés requiere de mejoras, y las mejoras provienen de los recursos humanos, por tanto... No es coherente. Esa es la pata que falta, la incoherencia la incoherencia en lo que se refiere a nuevos profesores de inglés. Porque si quieres de euskera, oye, estupendo, no hay ningún problema, pero no me quites la otra pata. Y el problema es ese. Esa es la incoherencia en la que está cayendo el gobierno. En la que ha dicho del plan, el, el programa de aprendizaje uh -huh. en inglés, tiene necesita mejoras, pero esas mejoras no se ven en la oferta pública de empleo y es el momento en el que nos todavía hay posibilidad de cambio, pero se ve muy difícil porque al final las oposiciones son en julio, en julio, entonces eh, los opositores eh, ya saben a lo que se atienen y cambiarlo pues eh, no les puede, no, no se puede hacer mucho cambio a no ser que se retrasara esa oferta pública de empleo, que creo que no va a ser así. Eh, ¿Algo más sobre lo que estamos hablando? ¿Algo diferente, eh, Yolanda? No, yo decir también que tampoco es la mayoría quien está gobernando, o sea, mmm, la culpa la tienen pues todos los partidos que han pasado por la democracia desde que se instauró la democracia en este país, ninguno se ha preocupado de cambiar la ley electoral como debería de ser una democracia, para mí es que el gobierno lo tiene que formar quien ha sido más votado. O sea, si la mayoría te la la ley ahora te permite que presidente sea el cuarto o el tercero o no sé quién que, que ha tenido pues como se ha comentado aquí, ¿no? El 30% es el presidente, pues yo tampoco veo que, que que sea muy normal imponer eso sobre el otro 70. O sea, Yo creo que hay que ser coherente y sobre todo, sobre todo, pues mira en los colegios la demanda. O sea, ¿cuánta demanda hay de euskera? Yo creo pero, que de... hay que hacerlo hay que hacerlo en base a los alumnos, ¿no? Vamos sí, a hacer pero... plazas maestros en euskera y ahora resulta que no hay niños que se apuntan a esto. Bueno, pero yo eh, en, en el juego democrático con las normas que tenemos sí. es legítimo que han, sí, claro. han, han pactado y han hecho. Lo que lo que me parece, ya que hablamos de coherencia, más incoherente es que eh, en el mismo grupo estén partidos antagónicos entre sí porque el PNV con Podemos Eso yo creo es. que tienen muy poco que ver, Izquierda Unida con el PNV tiene muy poco que ver, y entonces que participen de unas políticas que en otras circunstancias jamás jamás las compartirían, a mí es lo que me sorprende. Y entonces dices, ¿hasta qué punto el poder subyuga hasta el extremo de rendirte? O sea, pero vamos, incondicionalmente a alguien... ...que sería antagónico a ti... ...ideológicamente, evidentemente en otras circunstancias. El problema es que no se rinden, el problema es que están batallando dentro del propio gobierno en Navarra y al final hay una inactividad. De todas formas en lo que a democracia se refiere, y hablando sobre el tema de las mayorías, bueno todo eso es un debate que debería eh, crearse, ¿no? en, en lo que se refiere a si es la mayoría, qué es la mayoría si la mayoría es la que tiene que gobernar eh, en una democracia también se escuchan las minorías y la, si las minorías se unen, tienen poder para gobernar entonces, mm, eso les, es un les... debate Legítimo, legítimo, legítimo, legítimo sí, y, y pero... entonces no sé hasta qué punto si se puede cambiar. Eso sería un debate aparte, que sería un debate político que se tendría que iniciar con muchos más especialistas. Muy bien, bueno, pues en tema de gobierno navarra, más o menos, yo creo que, el, la, la, la, reflexión que la reflexión que nos queda es esa incoherencia, ¿no?, que, que estáis hablando sobre todo por la pata del inglés. Yo creo que Exacto. la conclusión que tenéis los tres, y que a mí me queda claro, porque no creéis que es fácil entenderlo, ¿eh?, no es nada fácil entender. Las personas que, que nos estén escuchando, con el tema de la oferta pública de empleo, se lleva hablando mucho tiempo y no es fácil comprenderlo. Yo creo que lo que has puesto Marta Elía, y también eh, lo habéis apoyado tanto Yalanda como José Luis, es el tema de la incoherencia sobre el inglés, que eh, vemos que se necesita, pero no se está apoyando con recursos humanos. No de todas si... maneras, Paul, eh, en lo que se refiere a la OPE, eh, no olvidemos que esto no es nuevo. Que es que antes, en las oposiciones... ...se premiaba con cinco puntos el conocimiento de la euskera... ...es decir, que vamos, esto no es nuevo... ¿eh? ...esto viene de antes... ...con lo cual aquí, na que nadie se rasgue las vestiduras... ...que llevamos tiempo con cinco puntos por delante... ...que nadie nos rasguemos las vestiduras con lo que pasa Pero ahora... ...pero sí sí que es cierto que tiene un valor... ...como el hecho de, conocer, que, de que conozcan el inglés... ...que también eh, tiene que tener un valor... ...muchísimo mayor... Muchísimo mayor, bien, pero... teniendo en cuenta que la educación de un niño, desde que empieza con los tres años, es formarlo para que luego salga al mundo. Cuanto más formado, mejor. O sea, yo solamente hay que viajar para darte cuenta de, de qué sirve el inglés, o sea, de qué sirve el euskera, perdón. A mí me parece muy bien y yo ojalá lo supiese como cultura añadida a mi haber, ¿no?, Pero, ¿por qué a los niños de 8 años y no a mí, que tengo 47? ¿Por qué yo no tengo una opción por parte del Gobierno para aprenderlo? ¿No? Si si se está vendiendo como cultura, como una lengua que es una pena que desaparezca, que no continúe, que, bueno, pues vamos a hacer una… lo mismo que hay clases para aprender a bailar el aurrescum, pues… ¿Por qué no para aprender el euskera? Niños de 8, personas de 60, de 20 o de o, o quien tenga interés en aprenderlo. Uso de Barcos, Pero yo creo que la formación va por otro lado. Uso de Barcos hablaba de que hay que que hay que hablar de, de la educación, que se está viendo la división en Navarra. El Servicio navarro de Salud, que implicaría... A ver. Deja claro que necesitamos hablar y mucho sobre la necesidad de trascender elementos partidarios en asuntos de educación. Que se tiene que hablar y mucho en elementos... Yo creo que, que ahí estamos todos de acuerdo. Uh -huh. A ver, eh, hay otro punto importante en lo que se refiere a Tudela. Hace poco tuvimos las noticias sobre qué es lo que quieren con las líneas. Porque la euskera, eh, vamos a ver, eh, está me parece estupendo si quieren abrir líneas de modelo D, porque así está establecido. Bueno, estupendo. Lo que yo veo una incongruencia en Tudela y muy fundamental es lo, la decisión que han tomado antes de las prescripciones y de cualquier forma... Me da igual que luego lleguen las prescripciones, porque hay un, hay un, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el Comité de Escolarización, el Consejo, de que decide cómo van los niños a distintos colegios. Bien, lo que se dijo es que se iban a eliminar una línea en el Colegio Olvira España. Y aquí estoy yo mucho más implicada, porque soy madre y llevo en el Colegio Olvira España 10 años, y he visto la evolución de este colegio y cómo ha mejorado con el modelo BRITIS, no BRITIS. PAI, British, que no, que no se aclaran en el gobierno y cuando lo aprendan, pues lo aprenderán. No lo sé cómo habrá que enseñarles en una clase magistral. Bueno, el modelo British lleva años, años, y es un modelo que está en, en, en Madrid, que es el colegio eh, British Council School, que es privado, donde van las grandes clases, y vino a Tudela a un colegio público demostrando ...y ha demostrado su categoría y su buen hacer ese modelo. ¿Qué ocurre? Que el país es distinto, lleva menos años y lo que requiere son recursos. ¿Qué hace el gobierno? Decidir que vamos a cargarnos una línea del modelo british del Elvira España. ¿Para qué? No sé. Pero vamos a ver. ¿Este no era el gobierno de izquierdas del cambio? ¿Y por qué no se la carga una línea del del, del que tiene cuatro compañía de María? Vamos a ver, Una ¿estamos pregunta. por el público o estamos por el privado? Uh -huh. Porque nos cargamos líneas del público y dejamos las del privado. El, el plan de aprendizaje de inglés que funciona mal. Ese que funciona mal lo mantenemos en compañía de María, cuatro líneas que se la dieron, como se la dieron. Alervida España tuvo que pelear por la tercera línea, pero lo indecible. Y ahora coge este gobierno, el del cambio, y vuelve a la misma situación que teníamos antes. Anteriormente, cuatro líneas compañía, dos Elvira el España. A no ser, a no ser, y lo que me estoy preguntando, que el gobierno lo que pretenda es meter un modelo de en el vida España o algo así, no lo sé, pero como no no lo La aclaran, rima. no lo sabemos. <risa> lo que más, más incoherencia me parece es que aquellos que iban a apostar por lo público, en Tudela van a apostar por lo predado. Marta Elía eh, está hablando en la tertulia de Objetivo La Ribera Hoy que la habíamos invitado a Pima del Instituto Benjamín de Tudela y también madre de una niña que ha expuesto sus temas eh, sobre la educación en eh, que estamos haciendo referencia. José Luis, eh, ¿quieres apuntar algo más? No, que eh, a mí lo que realmente me sorprende y desde luego lo que me hace pensar es que en esta civilización nuestra que aparentemente parece que avanzamos o sea eliminar una línea que funciona eh, eliminar cualquier cosa que funcione solamente por, por rasgos ideológicos o yo que sé de qué materia me parece un, un absurdo tan grande tan grande que yo me gustaría hablar con estas personas que toman estas decisiones y poder decirles decirles a la academia pero ustedes dónde están y a dónde nos quieren llevar porque salimos de la cueva Eh, en aras de avanzar como seres humanos, la civilización, eh, cultura, educación, ¿para qué? Para llegar al siglo 21 aparentemente el más plural, el más abierto y el más plurimundial, para ir restando. Elementos de conocimiento que contribuyen a una mayor interrelación con otras culturas de todas partes, ¿no? Y a mí eso me sorprende absolutamente. Pues porque yo creo, José Luis, que, que hace mucho tiempo... Eh, la política, lo que es la política en sí, ha perdido su razón de ser, ¿no? Y ahora lo que prima son los intereses partidistas, o sea, el bien común, yo ya no sé en qué siglo se quedó, o sea, trabajar todos por el bien común, oye, venga de donde venga, lo proponga quien lo proponga, ¿no? Si es bueno, pues vamos a hacerlo. Y si alguien lo ha puesto, que no piensa como tú, y, y es bueno, pues vamos a apoyarlo ya que continúe. Pero aquí está claro, vamos, llevamos mucho tiempo viendo que lo que priman son los intereses partidistas e incluso los propios de cada, de cada individuo, ¿no? Una del... Sí, perdón. No, perdón, no, que quería comentar un detalle, aunque quizás parezca que está fuera de contexto, cuando en las Cortes de la República hubo una mujer, Clara Campoamor... Eh, lo del voto femenino estas cosas que fue quien lo propuso pero eh, a mí lo que yo lo que quería comentarnos es esto sino que esta mujer en un, en un momento de una intervención eh, les dijo a, a todos los diputados que estaban allá eh, mientras la gente en la calle está eh, necesitando muchas cosas sus señorías están aquí debatiendo de qué color tiene que ser un trapo Y yo creo que da una idea de que a lo largo de la historia los grandes problemas eh, de los ciudadanos, yo creo que a los políticos les importa más bien poco. Claro, claro. ¿Sí? de todas formas una cosa quiero porque... sacar un tema, ah, vale. eh, no sé si queréis apuntar algo sobre la oferta pública de empleo más, Me, de la eh, oferta no pública de empleo no, claro. de educación, todavía estamos pendientes en la pima del ISTI que nos conteste el consejero ¿Ah, sí? bueno y el alcalde y el alcalde también, le habéis mandado una lo mandamos el 1 de diciembre una petición, bueno, una solicitud al consejero que es de otro tema, es, que lleva bastante tiempo y salió al principio que es sobre el tema de la gratuidad de los libros que le pedíamos que modificase un decreto para que no hubiese copago la gratuidad de los libros, cosa que claro, que con tanto jaleo en estas cosas, pues no se ha quedado pendiente, y también sobre el transporte con el alcalde de Tudela, sobre el transporte al instituto. Estamos pendientes de una reunión y a ver si nos oye y nos da la reunión. Bien, pues ojalá sea el altavoz del oyente en esta sección. Uno de los puntos que... Eh, perdone eh, José Luis. No, le digo que quedan tres años más de legislatura. Pues eso Así será bien. para el último. Ten, eh, una de las cosas que me llama la atención... Eh, ha habido en esta semana dos reuniones en las que nos hemos encontrado alcaldes y concejales de la zona reunidos en Tudela. Una por fondos europeos, que la lideraba el alcalde de Tudela, Nicolás arte y otra por la concejal de Juventud, que hablaban de la juventud de La Ribera y también se encontraban en Tudela. Un cambio de que yo creo que, que está muy bien y lo quería sacar en objetivo La Ribera por si habías oído las noticias y qué os parecía si habíais escuchado algo más al respecto. No, yo yo sí que es, vi en el no me acuerdo en qué medio vi la de la de los fondos europeos y a mí me parece bien todo que sea trabajar por y para la ribera y, y la otra que no tenía conocimiento pero me parece genial también por la gente joven pues bienvenido sea oye que empiecen a reunirse en alcaldes con persiguiendo un objetivo común pues ya no es poco. Ya no es poco ya no es, ya no es poco y además eh, a, a raíz de los jóvenes lo hablaba puri de técnica de cultura de juventud de Encorella, que cada euro que se invierte en la juventud en la, eh, en eh, tener eh, previsión no previsión no eh, prevención son 10 euros de, de los que tienes que pagar luego o sea cada euro que inviertes en prevención luego son 10 euros que no tienes que, que meter para sacar a una persona de una situación ingrata Pues eh, yo lo, lo, el tema de los fondos europeos lo conozco bien porque los gestiona el consorcio Eder y como, como estuve de concejal conozco bastante bien. El tema es que los fondos europeos no se han aprovechado adecuadamente por parte de los ayuntamientos. Allí estaban los fondos europeos y cada seis meses creo que hay una convocatoria para ayudas y lo que hay que presentar son proyectos, proce, proyectos innovadores. Y lo que hay que tener es ideas y sobre todo valentía. Yo lo que pido siempre, valentía. ¿Por qué? Porque habrá proyectos que a lo mejor los inicies y en, el, en un primer momento no den el resultado adecuado pero eso no tiene que aflojar no, no tienes que rendirte por eso hay que tener la valentía para seguir apostando por ciertos proyectos sobre todo en esta comarca yo siempre digo que en esta comarca lo que adolece es de, de proyectos que afiancen a la juventud y a la juventud formada aquí nos estamos eh, restringiendo a cuestiones eh, agroalimentarias y turismo hay que dar ...una salida a los jóvenes formados... ...para que se queden en esta comarca... ...que los pueblos también tengan investigación... ...y en esto tienen que estar... ...las eh, instituciones públicas... ...sea Bardenas... Que, ...a ver que ese, esa, y, ese edificio... ...que quieren para, uh -huh. para congresos... ...laman comunidades de servicios... ...que tiene que servir para algo más... ...los propios ayuntamientos fomentando proyectos... ...pues de investigación y de valor... ...de valor añadido... ...no somos solo operarios y camareros... ...algo más... Eh, nos acercamos al final y como en la final Siempre hacemos la ronda de reflexión Si algo se nos ha quedado, lo hacemos también aquí En Objetivo La Ribera En Radio Tudela Es Radio Objetivo La Ribera Y lo comenzamos con eh, José Luis Ayo, ya que encantados de haberle conocido. Sí, fichaje, por supuesto eh, que Holanda. sí, ya lo no creo. Qué bien. Menuda sorpresa. Muy bien, pues muy bien. Muchísimas gracias. Yo a este respecto solo eh, haría una reflexión. La primera vez que yo eh, viajé en avión, quise descubrir las fronteras. Y no vi eh, ninguna frontera, sino el mar y la tierra. Y al hilo de lo que se está hablando, yo digo, ¿hasta qué punto debemos de dejar de mirar los lindes de mi casa o los límites de mi casa, de mi pueblo? Porque en Europa hay ofertas para muchas cosas que no se aprovechan, a lo mejor porque no somos capaces de salir de nuestro ombligo. Eso es. La reflexión de Yolanda Serrano pues la mía yo también voy al hilo de al hilo de José Luis ¿eh? el mundo es muy muy amplio, muy grande, una riqueza cultural impresionante, impresionante y a mí pues ponerle barreras al campo me parece que vamos que vamos hacia atrás que vamos hacia atrás. O sea, lo que tenemos que mirar es por el futuro, por la pluralidad, porque porque estas generaciones que vienen se puedan desenvolver en la ribera de Navarra o en Australia, si hace falta, ¿no? O sea, yo, vamos, cuando… Además, por trabajo o por lo que sea, te toca salir, conocer y ver, pues te das cuenta que, que el, futuro, el futuro va por otro lado. Ahora, eso no está reñido con que la ribera empieza a despertar, que ya vale de victimismo. Es que somos riberos, es que que no, que no, que hay que mover, que hay que mover. Marta Elía, que también hoy es la primera vez que venía a Objetivo La Ribera. Marta, la reflexión. Bueno, pues que la identidad, yo respeto a quienes uh, entienden la identidad como un sentimiento. Yo, yo también tengo un sentimiento identitario en el sentido de que mi identidad está formada por, por todo lo que he experimentado, todas mis actuaciones, todos mis conocimientos. Y no mi identidad no está arraigada en un lugar, Quizás que quizás porque yo vengo de dos sitios, mi madre francesa, mi padre español, pues a lo mejor me da esa esa amplitud de miras, pero yo también respeto a quien lo entiende como sentimiento sí. identitario local. Y, y si algún oyente le apetece compartir, es un momento en el 948-84-8820, 948-84-8820, en esta oferta pública de empleo, algo que decirlo lo pueden acertar a través de WhatsApp, que llegan los WhatsApp y nos dicen... Eh, enhorabuena a la tertulia eh, gran gracias por las opiniones creo que estáis en lo cierto y sobre aquí viene otro dice a ver si te responde el alcalde dice por aquí marta ¿eh? a ver si te Ajá. responde el alcalde dice los oyentes yo espero que sí, yo creo que sí. bueno pues eh, gracias a los tres eh, Yolanda serrano como siempre desde viajes marfiles que da gusto y, y claro que al final viajar es lo que tiene enriquece mucho Enrique. Y abre fronteras, como dice José Luis martelia gracias por haber venido a D'Arter Tulliano A vosotros Y a José Luis Ayol, la segunda vez que te despido hoy pues, eh, Muchísimas gracias, ha sido un privilegio Estar aquí con vosotros, conocer a estas dos Personas tan inquietas Yo les animo a que sigan Y para lo que queráis, ya sabéis dónde estoy Llegamos al final de la programación Les esperamos el lunes y como saben El fin de semana, goles Con los retransmisión de los partidos en directo Que pasen un excelente fin de semana